Buenos días, bien, bienvenidos a Solo Negocios. Así empezamos, eh, Mariana, termino trabajo. ¿viste? Vamos a hacer una mañana difícil, le contaba a Mariana hace un rato, ando como un poco de no sé, un malestar, ¿viste? Mucha, mucho, mucho clima de... de, de, de, de tenemos este, este frío en la ciudad de Buenos Aires, entonces hay un poco de, hay un poco de, de, de gripe, de resfrío, se mezcla todo. Así que bueno, ahí estamos arrancando este Solo Negocios de miércoles. Una hora en la que les vamos a hablar acá en Radio LED de cuestiones que tienen que ver con las empresas, con la economía, con la política. Bueno, todo esto que estás viendo que es medio un tembladeral. Bueno, de todo eso vamos a hablar en esta, en esta mañana acá en Radio LED. hablábamos de la temperatura, de lo baja que está. Bueno, 8.6 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sol en el barrio de Palermo. Hoy la temperatura va a llegar a 19 grados. Hace un calorcito, pero bueno, tenemos una amplitud interesante. Después... Eh, eh, llegada la noche la temperatura, la temperatura baja Pero bueno, así estamos Estamos en esta, en, esta, en esta época del año Donde reina el estornudo Y todas estas cuestiones ¿No Mariano? Dice, dice que sí Mariano Bueno, mucho, mucho tema en estos, en, estos, en estos días Que tiene que ver con las empresas Con la economía No te lo voy a contar a vos Que lo sufrís y lo ves, y lo ves a diario Bueno, sabemos todo lo que está pasando en, en el país Ayer hizo su debut Como ministro coordinador, qué raro que es todo eso, ¿no? Ministro coordinador Nicolás Dujomne, que es el ministro de Hacienda, va a ser de coordinador en lo que se llama el gabinete económico, que son unos nueve ministerios vinculados con el área, eh, con el, de alguna forma, con el área de economía, el transporte, turismo, obviamente finanzas, energía está también el Ministerio del Interior, bueno, varios de transporte, me estoy olvidando alguno, pero bueno, son todos los, los ministerios que no, no tienen tanto que ver con la, parte, con la parte social, como bienestar social, educación y demás, sino que tienen que ver todo con la, parte, con la parte económica, también producción, bueno, todos los ministerios vinculados de una u otra manera con el área económica, los va a coordinar el ministro Nicolás Dujovne, que además es quien está llevando las negociaciones con el Fondo Monetario. Vos sabés que esto causó algún, algún resquemor dentro del, del, del gobierno. Obviamente que los ministros dicen todos, no, Nico. ¿Viste que en el, ministerio, en, el, en el gobierno hablan todos de Nico, de Toto? Toto es el ministro Caputo, Nico es el ministro, el ministro duchomne eh, Y hay todo un clima de buena onda y demás, pero cuando hablas con los ministros o con los voceros en Off the Record, hay como algún resquemor con respecto a esta a esta cuestión y siempre que hay alguna designación de ese tipo, aparecen las viudas ¿no? y los ganadores y los perdedores dentro de este dentro de este, de este esquema ¿Quiénes son los perdedores de esta designación de dujombre? Bueno algunos creen que mmm, tiene que ver con el área de Marcos Peña que él no perdería poder concretamente porque sabemos que es el hombre de confianza del, del presidente Mauricio Macri el jefe de gabinete, pero sí ...los que están abajo de, de Peña... ...los coordinadores justamente... ...sus tarjetas dicen que son coordinadores... ...el cargo que ahora, que ahora ocupa... ...que ahora ocupa Hombre ...para el área de la de economía... ...y ahí están Mario Quintana y Gustavo Lopetegui... ...dos tipos que vienen de los negocios... De la, de la, del, del, mundo, ...del mundo corporativo... ...y que son los que manejaban... Eh, ...el lápiz y afinaban algunas cuestiones... ...en los ministerios... ...había algún resquemor con ellos... ...últimamente yo he hablado con algún funcionario... Que el análisis que te hacían en el siguiente Mira, por ejemplo, López y Quintana son los coordinadores son los que manejan todo, te dicen lo que tenés que hacer nos, nos, nos mandan a hacer por ejemplo algún recorte o algún anuncio o alguna cuestión que tiene que ver con eh, vinculado con algún ministerio en particular pero ellos no ponen la cara para anunciarlo con lo cual, digamos, están digitando la política y la, eh, y la economía y algunas otras cuestiones que tienen que ver con, eh, con el desarrollo del gobierno de Cambiemos, pero no son, no son los que lo comunican. Con lo cual, si hay que anunciar, por ejemplo, Aranguren tiene que anunciar una tarifa, un plan nuevo tarifario, un impuestazo, te sube el gas, te sube la luz y demás. Se decide y se define con Quintana, digamos, que estaba más, más eh, abocado al área al área de, de, de, de todo lo que tenía que ver con economía, ¿no? Se reunía el ministro con el coordinador del área que era Quintana y se decidía hacer un plan de aumento de, de tarifas, como obviamente vos sabés, se viene haciendo. Bueno, quien ponía la caripela para anunciar eso era el ministro... Era, era, era, era el ministro Languren y se comía las puteadas, obviamente, de todo el mundo y era la cara del ajuste y la cara del tarifazo. Mientras que... Quintana estaba tranquilo en su, en su despacho eh, en, eh, mirando, lo, mirando lo que pasaba. Y hace un par de semanas surgió en algunos medios alguna idea de que Quintana había... Esto nunca terminás de saber si es verdad o no. Se estaba sondeando como para ver algún cargo político y demás eh, que le interesaba saltar algún cargo electivo y eso provocó un poco el enojo de algunos ministros que decían por lo bajo, escúchame, este tipo nos hace poner la caripela para algunos anuncios y después... Eh, y ahora él quiere ser político, que sale indemne de todas estas cuestiones de, de, de, de malas noticias. Él no las da y ahora empieza a medirse para ver cómo, cómo viene su futuro, su futuro político. Bueno, rumores, ¿no? Todos rumores. Después el programa de la nata del domingo hablaba de, justamente de Quintana y de su vínculo. Vos sabés que Quintana es, uno, es el fundador y es uno de los dueños de Pharmacity. Pharmacity está en el medio de toda una cuestión legal, que vinculada con su desembarco en la provincia de Buenos Aires y que puede y que no puede. Hay todo un lobby muy grande que tiene que ver con las farmacias y con los laboratorios que impiden que Farmacity este formato de cadena, de gran cadena de, de farmacias, desembarque en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver toda una cuestión con el tema de los precios de los medicamentos y de la destrucción de las farmacias más o menos como las conocemos vos y yo de barrio. Eh, así que bueno, hay toda una discusión, el, el tema está judicializado. Y bueno, y ahí Quintana está, está metido en esta cuestión. Él dice que tiene solamente el 3% de, de Pharmacity. Lo que, se, eh, lo que se mostró en el programa de la Nata era que si bien tiene el 3% solamente de las acciones, tiene más del 50% de los votos. O sea, tiene poco, pocas acciones, pero puede decidir sobre el futuro de la, de la compañía. Quintana ya había dicho que, que iba a vender sus acciones en, eh, en, en Pharmacity. Y ayer fue a hablar con Jorge Lanata, justamente el que había hecho el programa donde, lo, donde se denunciaban estas cuestiones y dijo, volvió a reiterar lo mismo, dice que él no miente y que, van a, y, que van a, y que va a vender sus acciones en Pharmacity dentro de poco. Hay algunos que lo colocan dentro de una, de un, dentro de una posición de, de, de debilidad ahora en el gobierno y otros que directamente dicen que en algún momento saldría el gobierno Mario Quintana. Ahí yo tengo alguna duda, no creo, pero está dentro del, de, los, de los rumores. El que sí salió es una persona que estaba muy cerca de Quintana, que es un, un economista que se llama Vladimir Werning, que por ahí no lo escuchaste, pero tenía, eh, tenía una, una subsecretaría dentro de la jefatura de gabinete y era el principal asesor económico de, eh, de, Mario, de Mario Quintana y también de Peña. Era un tipo muy escuchado dentro del equipo de Marcos Peña. Muchos dicen que el cambio es, es lo que se llama un gradualista, ¿no? un tipo... Eh, el más gradualista de todos dentro del, dentro del gobierno un, eh, un economista bastante respetado que viene de la banca, de la banca privada fue ejecutivo de, de J.P. Morgan un tipo de los mercados, de Wall Street respetado, insisto bueno, dicen que es, eh, fue el artífice el padre del cambio de metas de inflación del, de 10 a 15% que se dio a fines del, del año pasado y que para muchos es el comienzo del desbarajuste que vino después con, con cuestiones de, de algunos fondos institucionales saliendo del EVAX y todo lo que terminó en la crisis de, de cambiaria de las últimas semanas. Así que el llamado padre del cambio de metas ayer dio un paso al costado. Hay algunas explicaciones más formales, que su, su, su subsecretaría no iba a existir más porque vos sabés que toda la estructura de subsecretarías dentro del gobierno hasta desapareció. Obviamente que él quedó, le habrían ofre, ofrecido otro cargo, siempre sonaba como para ser director del Banco Central. Bueno, lo cierto es que Vladimir Werning Out de la estructura del gobierno y para muchos es la primera baja de, de, la, nueva, de, de la nueva gestión de eh, Nicolás Dujovne como ministro coordinador económico nada de superministro ni nada dicen en el gobierno se apuran a decir, ¿no? esa figura del tipo que todo lo decide al estilo Lavagna o Cavallo, ¿no? esos hombres fuertes de la economía que lo que quiso ser para gay en un momento cuando, cuando asumió Mauricio Macri y nunca, y nunca pudo y se terminó y se terminó yendo, bueno, eso, eh, ahora hay que ver realmente el poder de fuego que va a tener eh, Nicolás Dujovne y cuánto va a poder eh, eh, decidir dentro de este, de, este, de, este, de este equipo de ministros económicos, por lo pronto ya se dice que les ordenó bajar, eh, el de, eh, bajar su, su, sus gastos ministeriales importantes lo que van a trabajar en las próximas semanas los, los ministros van a tener que presentar un plan de reducción fuerte de gastos, eso impacta obviamente en el déficit, porque una de las metas del FMI para darte la platita que necesitamos es que baje fuertemente el déficit. Así que en ese eh, rol vamos a verlo a Nicolás Duhomne en las próximas semanas. Bueno, hay también una cuestión muy fuerte que tiene que ver con, con los precios. Vos sabés que, mira es un tema del que se hablaba mucho durante el kirchnerismo, ¿te acordás? Con. con eh, Con Moreno haciendo algún desastre y demás en ese sentido bueno ahora el tema de los precios vuelve a estar en, la, en, el, en, el, en el tapete y vuelven a echarle la culpa a los famosos formadores de precios a los supermercados a las cadenas a las grandes empresas a los grandes exportadores de commodities bueno esos formadores de precios que hacen que eh, que algunas cuestiones de productos que no están vinculados directamente con el dólar terminen impactando igual en los precios eso termina repercutiendo en la inflación y sabemos que es una cadena de, de nunca acabar. El otro día la, la gobernadora María Eugenia Vidal habló fuertemente de esto, criticó a los formadores de precios y de, desde ayer se están dando una serie de reuniones en la Secretaría de Comercio donde Ignacio Werner, que es justamente el, el subsecretario de Comercio, se reúne con muchas de estas compañías de productos eh, fabricantes, de productos, eh, de productos básicos, hacen reuniones individuales y les pide más o menos cómo son su lista de precios, su estructura de costos y un montón de, de cuestiones para ver realmente qué está, está pasando. Ahí vamos a, vamos a, eh, a, a indagar un ratito en una, con una nota, una nota al respecto. Bueno, después tenemos cuestiones de fútbol. Seleccionó chiquito Romero ayer. Complicado chiquito, no va a poder atajar en el Mundial muy, muy rápido en uno de los entrenamientos de la selección va el patón Guzmán como, como reemplazo y ahora queda a ver quién va a, ser, quién va a ser el arquero titular de la selección va a ser Willy Caballero va a ser Armani, el arquero El arquero de River, bueno, todo eso lo vamos a ver en, eh, en, las próximas, en las próximas semanas, cuando ya queda menos de un mes para el comienzo del Mundial de Rusia. Otra cuestión que me había olvidado de mencionar es el tema de las tarifas. Vos sabés que ayer había, hubo eh, eh, reunión de comisión en el Senado. Vos sabés que el tema de retrotraer las tarifas a... La, le, a, a números del año pasado y de, o sea, anular casi todos los aumentos no todos pero buena parte de los aumentos que viene haciendo la administración de de, de Mauricio Macri ya tiene media sanción del Senado y ahora del, de diputados, perdón, y ahora se está tratando en el Senado, hay toda una ida y vuelta con respecto a qué podría pasar con el tema con el tema tarifario se están negociando algunas cuestiones ya Macri dijo que si la ley se aprueba la va a vetar O sea, Macri va a vetar la ley y, y los momentos van a seguir vigentes. Pero bueno, ahora hay toda una discusión en el Senado para ver quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Ayer el oficialismo presentó un proyecto, eh, un proyecto alternativo y, así, y ahí se está, discutiendo, se está discutiendo esta cuestión porque la verdad quieren, eh, desde que vimos quieren evitar que el, eh, que, que el gobierno termine vetando esta ley porque es muy fuerte, ¿no? El costo político puede ser alto y... Eh, y se quiere evitar saliendo con una salida un poco más, más conversada con los, eh, con los senadores de la oposición, sobre todo los, los senadores del, del PJ no, no kirchnerista. Pero bueno, ya tiene... Se votó en comisión, se trataría la semana, la semana que viene. Bueno, ahora hay que ver cómo siguen, cómo siguen las negociaciones por el tema tarifario, pero ya el presidente dijo que va a vetar cualquier, cualquier cambio, cualquier impacto que, que exista en... Eh, Y que tenga que ver con, la, con retrotraer las tarifas a, eh, al, año, al año pasado. Bueno amigos, eso es un poco el resumen de las cuestiones que están pasando en esta mañana en nuestra querida República Argentina. Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahora escuchamos tanda, un poco de música y volvemos con más información acá en Radio LED. No se vayan...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 Estrategias, productos, productos, productos tendencias, tendencias y el rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Sol radiante en este momento. Nos tenemos que poner anteojos de, anteojos de sol en el estudio de, de, de Radio LED. Viene...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 Es un comodito y una materia prima estadualizada. Entonces, claramente, fue a góndola directo eso, ¿eh? Directo. O sea, la harina llevó y arrastró a pastas secas, arrastró a galletitas, todo lo que es que representa eh, pan en molde, etcétera, eh, que representa casi, casi un 25% de góndola de supermercado, porque la industria farinacia te arrastra un montón, ¿viste? Sí, claro, obvio. Bueno, <ríe> eso es el dólar góndola. Después tenés el dólar oligopólico.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 Música y ya volvemos Nada es personal, solamente se trata de negocios. Hola bueno, y vos, 9.38 en la Ciudad de Buenos Aires, 8.6 la temperatura. Vamos a hablar de transformación digital, viste que cada tanto a mí me gusta hablar de esta, de esta cuestión. No vamos a darte un ejemplo de lo que es transformación digital, sino vamos a hablar de herramientas, de cómo las empresas se pueden... Eh, eh, ayornar a cuestiones que, que tienen que ver con nuevos productos y nuevos servicios y demás. Y vamos a hablar con la gente de Movistar que nos va, que nos va a contar cuáles son los nuevos, lo, los nuevos... ...y cómo están potenciando algunos servicios que no son tan nuevos... ...y que tienen que ver con, con, eh, con eh, llevar a las pymes y empresas un poquito más grandes... A, hacia, ...hacia nuevos, hacia nuevos eh, rumbos y cruzados obviamente por la tecnología... Estamos en comunicación con Alfonso Pituelo, jefe de negocios digitales de Movistar. ¿Cómo estás, Alfonso? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por, eh, por, por atendernos. Bueno, mira, yo acá estoy viendo una lista larga de productos, geogestión, open cloud, eh, circuitos cerrados de TV, marketing digital. Todos estos son cuestiones que ustedes les acercan eh, a sus clientes, a las, a las compañías y que, y que, digamos, son servicios, muchos de ellos en la nube, a los que pueden, a los que pueden acceder de manera muy, muy fácil, ¿no? Sí, la realidad, bueno, como comentabas un poco, nosotros desde Movistar Negocios entendemos que, que todo lo que es el segmento de pymes y emprendedores se están desarrollando en un entorno altamente competitivo y dinámico, ¿sí? Por eso es que buscamos cada vez este, acompañarlos en la transformación digital de, de su negocio. Para esto desarrollamos algunas soluciones que apuntan específicamente a cada una de las necesidades de las pymes. Por ejemplo, recién vos comentabas la solución de comercio digital que básicamente es una solución que permite a la PYME tener un posicionamiento en Internet, tener una herramienta de comunicación con sus clientes ¿sí? y a su vez también llevar tráfico a, a su sitio de, de Internet. El famoso Después, marketing digital. Exactamente. exactamente. Ahí básicamente lo, lo que buscamos es que la, que la PYME o, o la empresa tenga posicionamiento en Internet, pueda llevar tráfico o distintos usuarios a, a su sitio tenga una herramienta de email marketing que le permita tener un contacto con, con sus clientes. Otra de las soluciones que, que vos mencionabas era la solución de, de geogestión. Ah, esa me pareció interesante, estaba mirando algún detalle ahora, digamos, es como que vos desde tu celular podés, podés gestionar y administrar buena parte de, de, de tu negocio, ¿no? Exactamente, básicamente lo, lo que hace esta plataforma es le da la posibilidad a aquellas pymes que tengan quizás... Fuerza, fuerza de venta o una flota de vehículos eh, en la calle le da la posibilidad de saber este, dónde están ubicadas, realizar o, o, o de marcar determinadas zonas para que cada vehículo o, o cada fuerza de venta pueda moverse en esa zona. Inclusive, obviamente, lo que le permite es generar alertas en caso de que, bueno, por ahí haya algún algún vehículo que salió de la zona que tenía predeterminada, ¿sí? entonces de esa manera lo que le permite es anticipar eh, este tipo de, de movimientos como así también este, estimar los gastos que tiene o, lo, o los costos que puede ser este, que el vehículo tenga para, para moverse. Bien, bien la mayoría de estos servicios están en la nube, son de fácil, de fácil acceso también con esta, con, estas, con, esta, con esta posibilidad que nos da el, el mundo el mundo de, de cloud computing, ¿no? Para tener todo de manera, de manera, de manera muy, muy ágil. Sí, a ver, lo, lo bueno de todas estas soluciones que, que estamos empujando son soluciones en la cual son, son en un marco en el cual vos eh, están en modalidad servicio, es decir, eh, la PyME no es que va a tener que desprender una, un capital importante inicial, sino que se maneja todo lo que es con el, con el servicio de abonos mensuales Lo que permite también que, que sea un modelo de servicio y que la, que la PYME de esta manera tenga acceso a, a herramientas o a plataformas de, de última generación sin tener que hacer una, una inversión importante en gastos de IT o... O erogaciones grandes de dinero, ¿no? Claro, usás y pagás lo que, lo que usás. En general, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿de cuánto estamos hablando en promedio? Sé que son servicios todos distintos y todos con modalidades de venta distintas, imagino, pero digo, si yo quisiera usar, eh, hacer un promedio y contarle a la gente que nos está escuchando del otro lado y por ahí está, está interesada, digamos, de, de, de, cuánto, de, de, cuánta, ¿de cuánta inversión? Supongamos un sistema estos de, de geogestión para una flota, no sé, de, chica de, de 10 unidades y demás, ¿cuánto es lo que tenés que pagar para usar estos servicios? Mira, en el caso de, de GeoGestión es un, es un servicio que se maneja por licencias para una plataforma, con lo cual estamos hablando de, de licencias de alrededor de 70 pesos, ¿sí? con lo cual si vos tenés una flota de 10 vehículos, por ejemplo, estás hablando de 700 pesos. Ah, en el caso de, de marketing digital, eh, acá básicamente tenés varios, si se quiere, varios sabores porque de acuerdo a lo que vos necesites, si vos lo que necesitas es crear un sitio desde cero porque no tenés este presencia en internet. O por ejemplo vos tenés el sitio en internet pero no tenés una gestión en lo que tiene que ver con redes sociales y demás, vas a ir armando como distintos, si se quiere, distintas piezas de, de este bundle y estás hablando en un promedio de alrededor de 4.000, 5.000 pesos por mes. Bueno, bien, bien. No son precios exorbitantes, sobre todo para la, la potencialidad que te permiten. Ahí, para, para ir terminando, ustedes también tienen algo que tiene que ver con, con videovigilancia, ¿no? Desde el móvil. Sí, en realidad lo que tenemos es un servicio de, de CCTV, que lo llamamos, que es un servicio que lo que te permite es tener una, tener una vigilancia a través de cámaras. Las cámaras son de determinado modelo. Eh, esto es algo ya que es un poco más avanzado, no es el mismo tipo de soluciones que hablábamos eh, hace un rato, como era geogestión o, o marketing digital, es algo que se cotiza más bien por proyecto. Eh, claro, porque tenés que poner es, cámaras en, no sé, en, algún, eh, en alguna y, una propiedad o algo más, eh, tengo, en un galpón o en, alguna, ¿no? en alguna, alguna instalación así por ahí, tiene que ver con el tamaño y demás. Exactamente, no solo con el, con el tamaño o la infraestructura que del lugar que vos querés este, monitorear sino claro. también con el tipo de cámara ¿sí? si son cámaras que van a estar en un lugar interno o, o dentro de algún, de algún lugar como dijiste por ejemplo un galpón o si estamos hablando de cámaras que van a estar en la, a la intemperie y, y en un lugar que, que bueno que van a estar eh, digamos, eh, en el exterior eh, la verdad que ahí difiere un poco la, la solución que uno quiere encarar eh, y obviamente en este caso si sí, sí, se habla por ahí de, de un de una inversión inicial, pero después siempre con la modalidad servicio, sí, Es decir, con la modalidad de que vos lo que tengas la ventaja es de que vos los costos los vayas pagando mes a mes a medida que vas usando el servicio. Bueno, buenísimo. Eh, Alfonso, te mando un saludo grande. Gracias por la charla. Bueno, muchísimas gracias. Y cualquier consulta que, que quieran hacer pueden dirigirse a la web de Movistar, que es negocios.movistar.com.ar, donde ahí van a tener toda la, la información de, de estos servicios y todas las soluciones que tenemos. Un abrazo, hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Hasta luego, hablamos con Alfonso Daniel Pituelo, jefe de negocios digitales de Movistar. Eh, escuchamos un poquito de música, ¿te parece? Tanda, música y volvemos con más solo negocios. No se vayan...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 And what a scummy man Just give him half a chance I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah That he's got a driving ban Amongst some other offences And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be alright 'cause he's a scumbag, don't you know Said he's a scumbag, don't you know? position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what story might be, what story might be. Yeah, cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down Around Welcome to Fort Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he didn't even have to say, oh, she's in a stance ready to get picked. She's delighted when she sees him uh, Pulling in and giving her the eye Because she must be fucking freezing Scantily clapping beneath the clear night nice sky Just up in the winter now And they said it changes when the sun goes down Yeah, they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down Around here They said it changes when the sun goes down Over the river going out to town When the sun goes down around here Around there, yeah, oh And what a scummy man Just give him half a chance I better rob you if he can And see it in his eyes, yeah That he's got a nasty plan Oh, you're not involved at all Y Aquí, nada es personal. Son Solo, Solo Negocios. Volvemos, último bloque en Solo Negocios. Ya se nos termina el programa del día de la fecha. Bueno, ahí llegó una noticia de presidencia que Macri hizo unos análisis de rutina. Aparentemente fue hacerse algún, eh, algún chequeo vinculado con, con su... Con su salud, todo de rutina. Bueno, ahí más al mediodía, el presidente hoy va a viajar a Bahía Blanca. Ahí con María Eugenia Vidal van a presidir un acto de la inauguración del Parque Eólico, Eólico, sí, sí, sí. Eólico Corti. Eh, es, un, es uno de los, de, los, de, los grandes, de los grandes proyectos que tienen que ver con energía eólica. Son 20 molinos que, que se van a instalar ahí en Bahía Blanca con una inversión de 140, 140 millones de dólares. Eh, estoy leyendo la información medio rápido, contará con la presencia del intendente de esa ciudad, Héctor Gay, y el titular de Pampa Energía, la mayor compañía de energía del país, Marcelo Midlin, también va a estar el ministro del área, Juan José Aranguren, y otras autoridades también del Ministerio de Energía. Bueno, Vos sabés que Marcelo Midlin es uno de los empresarios más cercanos a, a, la, a, la, a la administración, cambiemos, y al, y al presidente Macri, es el que se quedó con Con parte de, de lo que era IEXA, la compañía, la compañía desarrolladora y constructora de Angelo Calcaterra, el primo del, del presidente, muy, muy cerca de la, de la gestión. Cambiemos eh, con algunas eh, eh, inversiones y gestos, como este de quedarse con la compañía del, del, del primo del presidente. Bueno, ¿qué más? Estamos viendo mucho, mucho, mucho bolón que hoy, paro de metrodelegados en el subte. estaba bastante complicado por no decir recontra mil complicado el tema del, de la movilidad en la, en, la ciudad de, en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber varias pro, protestas, también están los reclamos de los, de los, eh, de los docentes, con lo cual va a, haber, va, a haber, va a haber manifestación y bolonqui en el centro porteño, si, querés, evit, si podés evitar, evita. A, a las 8 de la mañana había empezado la, la protesta de los... De los eh, de, de parte de los, de los docentes. También estaban eh, gremialistas del subte y partidos de izquierda que habían llegado para, para reiterar el reclamo salarial y todo lo que pasó ayer con esa, con esa jornada de detención y de detenciones eh, que hubo. Como te decía, está la marcha federal que, que, impulsa, eh, que impulsa Cetera. Y todo esto va a terminar con el, el denominado 23M, que es eh, un, un acto masivo eh, a partir de las, eh, de las 15 Con, eh, eh, bueno, gremios estatales y otros, eh, y otros organismos hablando de cuestiones que tienen que ver con, con ajuste y aumento de tarifas. Ahí toda la, la protesta está un poco, más, un, poco más, eh, un poco más generalizada. Pero bueno, día día complicado, mucha marcha, también va a estar va a haber movimientos sociales que van a marchar desde Plaza Constitución para el centro, o sea, todo lo que es la, la cuestión eh, de tránsito complicada, obviamente que el El eje de todo esto no tiene que ver con la cuestión de tránsito, no. obviamente tiene que ver con reclamos y con muchas cuestiones. El tránsito es un derivado, si no parece que nos estamos hablando de que, de que todo se circunscribe a un problema de tránsito, cuando en realidad hay muchos sectores que están reclamando, los, los metrodelegados y demás. Después podemos dar acuerdos si, si está bien la modalidad, si no está bien y demás, pero no es una cuestión de tránsito. Te lo comento de al lado del tránsito, por si vos te estás moviendo en este momento y tenés que ir hacia un otro lugar, sabés que vas a necesitar tiempo y que por ahí va a estar muy complicado esa esa cuestión Metrovías y todo el tema que está pasando en el subte ayer lo detuvieron a Segovia y a otros, a otros unos 15 metrodelegados delegados más hoy Metrovías mandó unas, eh, unas, una suspensión y telegramos para 150 trabajadores bueno está complicada la cosa en el subte y hay otros reclamos como te decía que tienen que ver con eh, bueno con reclamos más, más generales el ajuste y esas cosas amigos ya son las 10, se nos terminó este Solo Negocios, nos vamos a ir hasta el miércoles que viene Mariano, gracias por la operación técnica en esta mañana, acá en Radio LED recuerden, arroba solo web, nuestra cuenta en Twitter la mía es arroba ceba catalano me escriben con puteadas, con felicitaciones, lo que ustedes quieran y si no, www.solonegociosweb.com .com.ar ahí en nuestra página de internet. Dentro de un rato vamos a subir el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online. Vamos a cortar las entrevistas en esta mañana. las vamos a subir a nuestras redes sociales y también vamos a poner en el sitio todos los links a los principales temas que tocamos esta mañana en Radio LED. Amigos, nos vamos a encontrar el miércoles que viene a las 9. Buena semana para todos. Chau. Esto fue Solo, Solo Negocios.